Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Eh, realmente es un placer, triple placer en realidad, eh, poder estar acá, a ver este marco porque estamos este, empezando a realizar o inaugurando también el previo y esta primera exposición industrial minera que fue todo un desafío. Eh, las primeras charlas, como bien la dijo María, ...las tuvimos con José y bueno, era un poco alocada la cosa... ...bueno, pero acá estamos... ...y realmente, vuelvo a repetir y no quiero ser este, reiterativa... ...pero para la ciudad de La Barría esto representa un evento más que importante... Eh, ...creo que marcará en la historia un hito, un antes y un después... Eh, ...pensado desde el punto de vista no solamente de nivel industrial... ...sino todo lo que genera esto... Y, bueno, no quiero dejar de agradecer a tanta gente, empezando por el señor Intendente, que desde un primer momento eh, dijo sí, entendió el proyecto, lo aceptó, puso todo lo que se necesitaba, a su gente, que también ha tenido un apoyo incondicional, hacia mí personalmente y hacia la institución que represento, eh, a toda la gente que ha, que ha participado, eh, a la empresa organizadora que tuvo mucha confianza en nosotros y ha puesto mucho eh, acá atrás hay, hay muchas otras puestas así que bueno eh, no quiero olvidarme de nada de nadie pero todos a todos los que de una u otra manera han estado presentes para que esto sea un logro eh, se los quiero agradecer personalmente y bueno a los expositores agradecer a las personas las autoridades que han tenido la deferencia de venir acompañarnos en este gran evento y Y, bueno, los expositores que también confiaron en venir a la barría en esta primer muestra. Y, bueno, eh, desearles que tengan una muy buena estadía, bienvenida nuevamente y que se puedan generar muchos negocios a partir de esto. Gracias.